el tiempo pasó y Mohammed que la paz y las bendiciones de Al-Asian con él creció cumplió ya veinticinco años en la Meca había una viuda llamada Jadilla que había estado casada dos veces rondaba los cuarenta años y era muy hermosa a pesar de lo mucho que había trabajado disponía de una gran fortuna como andaba necesitada de un servidor de confianza Cuando un sobrino suyo le recomendó a Muhammad wasallam, que la paz y bendiciones de Allah sea con él presentándole como honrado, trabajador, serio y despierto no dudó en contratarlo Se dice que nada más contemplarle se enamoró de él No obstante, antes le encargó que llevase sus mejores caravanas por toda la península arábiga Para animarle le prometió un sueldo más alto de lo acostumbrado de esta manera que el joven de 25 años se vio recorriendo las mesetas del Nehd los valles madianitas los montes Sarat en los que crecían frutales traídos de Europa las alturas de Asir habitadas por gentes de costumbres bárbaras esta vida le obligó a vivir en las jaimas de los beduinos y a comer lagartos como ellos después de comprobar que Muhammad que la paz y las bendiciones de Allah sean con él era el mejor de sus conductores de caravanas Jadilla tomó la decisión de desposarle la boda fue todo un acontecimiento Abu Talib pagó una dote de veinte camellos y pronunció un hermoso discurso poco se sabe de los cinco años siguientes de la vida de Muhammad wasallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él a partir de este periodo se tienen noticias de que nació Ali hijo de Abu Talib y sobrino del elegido de Allah al que éste terminaría por prohijar colocándole en las puertas de un destino muy importante yerno de su primo y cuarto califa del Islam Por entonces nacieron los hijos del profeta tuvo dos niños Hasim e Ibrahim que murieron a temprana edad y cuatro niñas Rukaya, Zeynab un Kulzum y Fátima. Assalatu wa assalamu alaika ya Rasulallah. Assalatu wa assalamu alaika ya Habiballah.